Los jugadores... A, ver, sí, a ver, nosotros escuchamos el reclamo de los gremios eh, Tiene alguna legitimidad el reclamo Pero acá hay una cuestión que es una, un limitante Que es la normativa nacional A la cual es muy clara, muy concreta Y que solo excepciona el DNU de, del gobierno nacional A los trabajadores de salud Y a los trabajadores de la fuerza de seguridad Hemos hecho una presentación en la RT, donde le hemos pedido que aclare qué es fuerza de seguridad, si fuerza de seguridad significa todo el Ministerio de, de Seguridad o solamente la fuerza policial. Bueno, en eso estamos viendo qué aclaratoria nos hace. Ahora bien, más allá de que se pueda tener la voluntad política, que de hecho nosotros creemos que es algo que tiene que tratarse, eh, lo tiene que resolver la autoridad nacional. Nosotros estamos viviendo... ...lo ha hecho la gente de personal... ...Juan Rivero se juntó... ...con, con, con ATE... Eh, ...las... Eh, ...digamos alternativas que presenta ATE... ...tiene el mismo limitante que la ART... ...y también yo me he juntado... ...con Rodríguez, con Chirino... ...de UPCN, de AMED, ...donde han planteado alguna cuestión similar... ...donde ellos traían una alternativa... ...que rápidamente cuando la empezamos a analizar... ...en la mesa de estudio... Eh, ...choca con, vuelvo a decir, con normativa Nacional... Que no tiene excepcionalidad y que solo establece que quedan liberados de esta, de esta negativa las fuerzas de seguridad y la, fuerza de, y la salud pública. No, no se puede, como ha ocurrido en otras situaciones eh, referidas a las cuarentenas o la pandemia, hacer un decreto provincial que eh, se salga de ese decreto nacional. Esto no está ni en el radar. El, el problema es la cobertura de la RT, Ajá. claramente. Y... A ver, los trabajadores del Estado Provincial están asegurados en su totalidad por una aseguradora de riesgo de trabajo, que es prevención, que está, digamos, alcanzada por la normativa nacional y ahí estamos. Me parece que lo que tenemos que hacer eh, todos lo, lo, los actores intervinientes en este, en este problema es plantear ante las autoridades nacionales, como lo hemos hecho de la Secretaría de Trabajo, me parece que las organizaciones sindicales que tienen mucho peso en, el, en la conformación del mundo sindical a nivel nacional, como por ejemplo ATE, tendría que estar planteando a nivel nacional porque esto afecta no solo a los trabajadores, de, a los empleados públicos, sino a los trabajadores privados también, porque yo puedo hacer una excepción para los trabajadores eh, públicos, puedo encontrarle, y en esto, quedan amparados los trabajadores de comercio, de la construcción, digamos, muy difícil la situación para encontrar un punto de equilibrio. Eh, Marcelo, eh, buen, eh, buen día, Mauro te saluda. Eh, Mauro, ¿cómo cuál, estás? Muy bien, eh, eh, ¿cuál es el rol de la RT en una situación con eh, un personal o una persona que es trabajador o trabajadora que se contagia que pasa, de COVID y está en la, la entender, casa? Eh, no, tenés pero tenés pregunto tenés desde, tenés desde tenés. ese punto de vista, digamos, eh, la no RT. Dale. El COVID hasta esta DNU... Era una enfermedad inculpable para la RT y tenía que hacer, eh, hacerse cargo de los costos y los gastos que eso significaba. Pero ahora cambió la situación y solamente es una, una eh, enfermedad alcanzada, o la RT está alcanzada en la cobertura del COVID, solamente para los trabajadores de salud pública y para las fuerzas de seguridad. Es muy sencillo. Eh, está, es como un está accidente bien. de trabajo. Bien. Pero bien. ahora quedaron excepcionados la gran mayoría de los trabajadores no estatales, porque los privados también. Sí, sí, claro. Eh, el tema y es que a nivel nacional... la radio Fermés, sí. que... Tengo un problema, también va, va a estar alcanzado por este DNU. Ajá. Igualmente a nivel nacional se extendió la pandemia hasta el 31 de diciembre de 2022. Sí, se extendió también la doble indemnización con una cuestión que va del 100% al 75%. Se extendieron distintas herramientas, pero está no. Y ahí es donde está el problema. Ajá. Uh -huh. Y, ¿Y esto, Marcelo, va a ser resuelto de manera definitiva? ¿He previsto un encuentro con gremios para decir, bueno, no hay, no hay lugar al reclamo? ¿Cómo, cómo Nosotros se va a... estamos haciendo las gestiones con las autoridades nacionales para ver qué alternativa podemos presentar, pero hoy tenemos una clara limitante normativa que no nos permite ser muy, muy, muy aventurados en una respuesta. Tenemos la decisión política de estudiar el tema, de tomarlo, de discutirlo, pero bueno, tenemos que ver cómo sorteamos esa, esa, ese, ese escollo que es fundamental dentro de esta problemática. Eh, Marcelo, también hay otra discusión entre los trabajadores y trabajadoras que tiene que ver con, eh, con las personas que son contacto estrecho, que tienen que ir a trabajar. Eh, más allá de la decisión que se ha tomado, eh, ¿qué, ¿qué postura tenés vos? Eh, que también tenés gente a cargo y seguramente quizás en algún momento bueno, una persona... Son las, ¿no? ¿Viste, ¿Viste que los protocolos de aislamiento van teniendo modificaciones permanentemente y a medida uh -huh. que el virus va tomando una circunstancia o otra. Estas son decisiones también del equipo pedagógico internacional que se bajan a la provincia. Y bueno, si vos lo decís como hombre de calle, te digo, me parece que, que es un poco arriesgado. Uh -huh. Ahora, si vos lo decís de, de lo estrictamente científico, debe tener sus basamentos y en eso hay que compartirlo. Marcelo, te cambio de tema, eh, y si bien no es una cuestión sobre la que debas resolver, eh, pero sí de trascendencia pública, ATE también difundió un informe respecto de la precarización en los municipios. ¿Tenés una, una mirada, aunque sea política, no te digo de, de definición de la Secretaría, pero de por qué la precarización es tanta si es que considerás que ese informe es valedero? Mira, yo creo que el informe que hace siempre ATE desde Seguridad laboral y estas cuestiones siempre son muy serios, pero también hay que ver que esto se dio en el marco de una, de una crisis donde muchos intendentes tuvieron que salir a afrontar situaciones particulares y eso ha generado algún tipo de contratación, digamos, no blanqueada y en función de eso, por supuesto que la Secretaría está siempre atenta a los fines de asesorar, a los fines... Mirá, teníamos un conflicto en Arata y, y lo pudimos resolver en una mesa de negociación conjuntamente con ATE, con, con el Intendente, donde llegamos a un acuerdo y, y estamos limando puntos para ya eh, definitivamente arreglar la situación. Bien. Bueno, Marcelo, eh, sabemos que puede haber una reunión en estas horas eh, respecto a la situación de, de los descuentos o no el personal, ¿es así? Sí, estamos, porque estamos estudiando el tema, estamos Ajá. analizándolo, pero te vuelvo a repetir, encontramos siempre una limitante que es el decreto nacional que es muy, digamos, muy expresivo, ¿no? No te deja margen a buscar, digamos, alguna interpretación. Fuerza de, de seguridad es una fuerza, es una, sí, es un concepto amplio vago que vamos a pedir, si nos pueden decir, si solamente a la policía o también a todos los integrantes del Ministerio de Seguridad. Bien, bien. Eh... UPCN, después de reunirse con vos, dijo que había voluntad política. ¿Desde ATE piden voluntad política? Pregunto desde el gobierno provincial. ¿Hay Yo intenciones? Le a ATE, así como ella, ella me pide voluntad política, le pediría a ATE que plantea a nivel nacional esto, a ver si nos puede ayudar Ajá. a descentralizarlo y a resolverlo. Bien, está claro. Marcelo, gracias. Si querés agregar algo más, este, por supuesto, te escuchamos. No, que ojalá tengamos, por ser la primera nota que hago en Radio que no mete años, tengamos... Un buen año a todos los pampeanos. Dale, gracias. De vuelta. Marcelo Pedionta es el secretario de Trabajo del Gobierno Provincial y nos ponía al tanto de la posición oficial respecto de esto que se irá a resolver en las próximas horas. Veremos.